Bueno, estamos con toda esta música precediendo, recibiendo a Plinio Arruda Sampaio Jr., que como todas las semanas se encuentra con la audiencia de La 36. ¿Cómo andás, Plinio? Buen día, Ángeles. Buen día, Hernán. Buen día a todos los oyentes de Radio Centenario. Aquí vamos tocando en este país que es cada vez más nuevo. Bueno, bueno. El hecho de que vos estás en San Pablo y hoy Uruguay está muy atenta a lo que pasa en San Pablo por el jugador... De fútbol que murió este muchacho joven, que su familia con hijos chiquitos, y bueno, ha, ha conmocionado mucho, así que hay mucha atención sobre lo que pasa en San Pablo también. Pero tenemos temas, eh, Plinio, que bueno, uno yo creo que además como uruguayos, agradecer que dicen que han tratado muy bien a, a la familia, que han acompañado a los jugadores de fútbol y, y la gente en general, ¿no? Ha estado atenta, preocupada, así que hay que agradecerlo también. Sin duda alguna, Ángeles, la muerte de Izquierdo también conmocionó todo Brasil, no. Hubo mucho acompañamiento y después mucha tristeza, principalmente en el medio de los jugadores, no. Sí. Todos los jugadores de São Paulo muy. Eh, emocionados con lo que pasó y, y de hecho una tragedia inmensa y los jugadores son los gladiadores de la era moderna que ¿no? sí, sí. en realidad solo dan alegría a toda la gente sí. y es muy muy triste que se haya ido de la manera que fue no aunque yo creo que Eh, tuvo mucha mala suerte porque la realidad es que el socorro llegó muy rápido todo fue rapidísimo había un hospital al lado del de, de, de estadio que queda a cuatro minutos, dos minutos del hospital sí, sí, sí. entonces todo lo que sería posible hacer para que Izquierdo quedara con nosotros fue hecho pero infelizmente ahí la suerte no estuvo a su favor pero sí. es la una de todas las las los diarios en Brasil hoy día y, y toda la bueno toda la gente le está prestando todos los homajes que él merece qué bien qué bien bueno Priño vamos con los temas que teníamos marcados y empezamos hablando de no Elon Musk y su retirada de, de Brasil no de, de la oficina yo no escucho dice que no ahora no está escuchando ahora escucho ahora sí bueno sí desde, ahora sí. Decíamos que el primer tema tiene que ver con Elon Musk. Que La, la noticia es que se retiró de Brasil. ¿Qué quiere decir eso? Esta es una noticia, digamos, ya de 15 días, porque yo fallé el último miércoles por, por una gripe fuerte. ¿no? Sí, claro. Pero eh, hay, hay todo un brazo de hierro entre el gobierno, la justicia brasileña, el Estado brasileño y Elon Musk. Porque Elon Musk deja que la red social... Uh, atropelle todas las leyes brasileñas entonces la justicia lo empezó, lo empezó a apretar pero al final de esto Elon Musk dice bueno si es así cierro el, el escritorio demitió, demisionó toda la gente por email y estamos ahora en este impasse ¿no? para ver si el estado brasileño prohíbe la utilización de leyes aquí en Brasil o no Yo creo que es una noticia de, de, de importancia porque muestra la prepotencia de estas grandes redes que controlan las sí. informaciones ¿no? y el como poder ellos que no tiene. aceptan la, los límites de los estados nacionales. Es verdad, es verdad. ¿Y cómo queda eso? ¿Él ya se fue, ya se retiró o quedó como un tironeo? No, el, el escritorio se encerró y si el escritorio se cierra... Brasil no tiene instrumentos objetivos para reglamentar la claro. plataforma, porque no tiene a quién responsabilizar. Lo que hay por detrás de esto es exactamente esto. El más no acepta que nadie esté arriba de él, que nadie lo limite. O sea, él no tiene responsabilidad a, a, a que no sea del mismo, que es un total irresponsable. Sí, sí. Entonces, este es un impasse que nos... Tenemos que observar para ver cómo va a evolucionar. Bien. Eh, otro de los temas que tenemos es la actuación de Brasil en relación al conflicto en Venezuela eh, y el papel allí de Brasil con Colombia, los presidentes en realidad, eh, cómo están jugando, ¿no? Sí. Aquí es la, la serie elecciones venezolanas e injerencia externa de los vecinos, ¿no? Y tenemos un nuevo capítulo. que es el capítulo donde el gobierno brasileño junto con el colombiano hacen un pronunciamiento oficial que dicen que no van a reconocer a Maduro mientras no se conozca públicamente las actas. Sí. Bueno, como el Consejo Supremo Electoral ya dijo que no va a divulgar las actas, queda entonces una situación donde teóricamente el gobierno brasileño no reconoce a Maduro. Es, ya discutimos esto era nada más para dar el, el último capítulo sí. porque esto claro es un problema porque Brasil nunca pidió atas lo, al partido demócrata al, al a Putin al no al alto a la alta reunión del partido chino entonces yo no realmente no sé con qué autoridad tiene Itamaraty para pedir atas sí, claro. que es un problema interno de Venezuela Sí, sí, que se apronten en todo caso, porque en Estados Unidos después siempre no, ni existen las actas, así que bueno. Eh, lo otro, eh, la campaña electoral, eh, todo lo que son las elecciones municipales de Brasil, con esa, no sé si se puede llamar sorpresa de el destaque que tiene un youtuber. Entonces, nosotros ya hablamos de este youtuber aquí, sí. ¿no? Yo me recuerdo que el primer debate yo mencioné el problema aquí en, en nuestra conversa, muy asustado. Este señor que es un, que se llama Coach, ¿no? Es una figura moderna ahora, que da consejos y, y da planeamientos, es un youtuber que yo no lo conocía hasta un mes atrás, porque no me meto en esto y no sé lo que está pasando, pero es un youtuber que tiene millones de, de seguidores un hombre que ya fue condenado por hacer eh, eh, trampas en la Internet para sacar plata de viejitos. ¿no? Nada de Total, política eso. No era de un partido político, eso. era una estafa por Internet. Una estafa por Internet. Él ya, ya fue condenado por eso. Ahí está. ¿no? Y hoy es un hombre riquísimo, tiene más de 200 millones de, de, de reales, un hombre de ultraderecha y que trató salir candidato por el partido de Bolsonaro con bo con el apoyo de Bolsonaro, pero Bolsonaro dijo no, yo voy aquí con el alcalde de San Pablo en una movimentación más para el centro, centro derecho, un poquito, centro digo, a la sí. derecha un poquito de Bolsonaro. Bueno, este tipo dice, "No hay problema, yo salgo solito." Y resulta que en un mes de campaña ya es el digamos, el segundo candidato y hay en algunas encuestas que ya es el primer candidato, entonces va a la segunda vuelta y resulta que esto convulsionó todo el cuadro político nacional, porque este señor se, porque para el oyente de Radio Centenario ¿qué es lo que interesa el alcalde alucinado sí. a la ciudad de San Pablo es que es más que esto, es un candidato a mi ley ¿eh? es un candidato a mi ley brasileño. Él, en realidad, está disputando el liderazgo de la ultraderecha con Bolsonaro. Y la realidad es que nadie sabe lo que hacer con él, <risas> ni los partidos del orden, incluso Bolos, que no, no no sabe cómo tratarlo, porque él hace un discurso combativo, antisistémico, ideológico. Pero la campaña de Bolos hace un, un, un, un discurso convencional, Para cada problema, él tiene un programa de solución. Entonces, ¿usted qué va a hacer para resolver el problema en la salud? Que hay colas inmensas. Ah, no, esto no hay problema. Yo voy a hacer un programa que se llama en portugués Poupa Saúde. Poupa Tempo do Saúde. Donde las colas se van a terminar y nadie cree en esto. Porque esto ya se está diciendo a 40 años. Y bueno, y, y, y Marçal viene y dice, iniciativa privada. Emprendedorismo No creas en el Estado La favela no es este lugar De creatividad, dinamismo Que dice la gente, es un infierno Yo vine de ahí Entonces él habla A favor no. Es, él, él no esconde la barbarie capitalista Él dice, sí Esto es una barbarie Pero yo tengo una solución Que es la solución individual No todos van a salvarse pero los que sigan mi consejo van a salvarse, y con esto él conversa con la gente ¿no? yo hice el test en la periferia brasileña con jóvenes de 18 años y conversé con ellos No un día 80, el otro día más de 80, y es increíble cómo ellos dicen, bueno este es el único que conversa con nosotros porque todos los otros nosotros no creemos nada de lo que ellos dicen, incluso de la izquierda ¿no? y bueno, y esto Incluso dejó Bolsonaro muy nervioso, porque Bolsonaro vio, porque Bolsonaro ya lo discutimos aquí. Es un poquito lo, lo que los brasileños llaman de malandro, es un poco <risas> malandro, un malandro, malandro un poquito sí. fascista, pero es más malandro que fascista, ¿no? <risas> Entonces, queda ahí en la mitad del camino. Pablo Marzal no, es un criminoso y que viene por afuera, Entonces, atropella al bolsonarismo y está en lucha abierta con los, con los hijos de Bolsonaro, incluso con Bolsonaro. Ajá. Porque Bolsonaro dice, este señor va a robar la base. Entonces, esta es la situación aquí en San Paulo. Lo más probable es que este señor, si no gane en la primera vuelta, seguro que va a la segunda vuelta. <risa> y a la segunda vuelta probablemente va a disputar con Boulos. Que por increíble que parezca, por estrategia de campaña ya prefiere disputar con este que es más fascista que con Nunes donde él tendría menor chance entonces todo el discurso del Frente Amplio que es, tenemos que impedir por todos los costos el fascismo ahora ya es nosotros no, ahora tenemos que escoger el más fascista porque esto nos da más chance de ganar la segunda vuelta y esto todo la población percibe La, la población nota, y, y esto todo es parte de una cosa que estamos discutiendo a años aquí, que es la crisis política brasileña que sigue puesta, porque este señor Pablo Marsal demostró en un mes la extrema fragilidad del orden para contener no y, y limitar las acciones de esta gente que viene, digamos, como, digamos, así como... misionario del apocalipsis uh -huh. como una especie de ¿no? mensajero de la barba, de la salvación de la barbarie por dentro de la barbarie muy muy impresionante lo que pasa aquí Plinio, si entendí bien él viene de un origen humilde algo de las favelas, hablaste ¿Y él? bueno hay que eh, eh, hay que creer en algunas cosas que él dice, no pero uh -huh. sí él es un hombre muy simples dice que es Eh, hijo de, de empleada doméstica, que en Brasil aquí hay mucho de esto, y que él vivía en la favela, mm. y él habla con conocimiento, porque él viene y dice, mira, toda la gente hace una especie de estetización de la favela, pero yo vine de ahí, la vida en la facción interno, y es la verdad. Eh, bueno, eh, dejamos por ahí el tema de este candidato tan este, peculiar, que candidato a intendente de San Pablo, ¿no? Y nos quedaba un último punto que tiene que ver... con la situación ambiental de Brasil, con un humo que está cubriendo, de, nos decías, Priño, buena parte del territorio brasileño? Sí, esto, esto es importante. ¿no? La, las últimas semanas aquí en Brasil tuvimos dos fenómenos asustadores. Uno es este, del Pablo Marzal, en la esfera de la política. Y el, el otro es la crisis ambiental. ¿no? Entonces, estamos con 70% del territorio en sequía extrema, Un tercio de esto en la mayor sequía de los últimos 45 años. Y en este ambiente empiezan los, los incendios. Entonces, tenemos 10 estados tomados por el humo del incendio. Yo tuve que viajar ¿no? del interior de, cercano de Campinas a San Paulo, son dos horas y media, y dos horas y media de humo en la carretera, incendios, y en el horizonte y en la atmósfera. Y esto se explica un poco porque está la sequía muy fuerte, un poco porque hay la práctica tradicional de los plantadores de caña de azúcar, de limpiar el, el pasto fuego. echando fuego. Entonces, ellos siguen haciendo lo que siempre hacen, pero el ambiente ya es otro. Entonces, sí. ya no, no logran administrar y contener el incendio. Y por Y la tercera cosa es que hay los oportunistas, los hacendados, que quieren aprovechar la situación para destruir la floresta y ganar terreno para hacer plantación. Entonces, la combinación de estos tres transformó Brasil en un verdadero problema, incluso... el problema que yo tuve de, de gripe que no participé de la charla de la semana pasada es por el humo que tomó sí. contra de la casa claro. y todas las cosas, yo después comenté con un amigo y me dijo no, no, pero toda la ciudad está con esto no, no es un, digamos privilegio tuyo ¿eh? todos están con esto entonces es una situación que marca la gravedad de la crisis ambiental que estamos viviendo y que se manifiesta en el sur por inundaciones, en el resto de Brasil por este incendios selvajes y humo, pero un humo totalmente apocalíptico. ¿no? Uno viaja y parece que está en una película del fin del mundo. Entonces, esto yo creo que es una cosa muy grave, que es importante meternos en la agenda sí. para no naturalizar la, la idea de que hay... Es normal esto, no, no, lo que estamos viviendo aquí no es normal, es totalmente anormal y demuestra la urgencia de que cambiemos el patrón de, de económico, el patrón de, de consumo, en fin. Hay que cambiar la vida de manera muy, muy sí. profunda porque es la humanidad que está en cuestión. ¿Oficialmente aceptan que son esas las causas? ¿Aceptan que hay quienes para sacar más producción o...? o bueno cosas que les conviene a, les convienen a ellos prenden fuego lo aceptan oficialmente porque yo vi versiones que hablan de que hay delincuentes que están prendiendo para nosotros son delincuentes los que hacen eso con el ambiente pero eh, lo ponen como que fuera gente un poco loca mm. que prende fuego mira hay de todo porque como todo en Brasil el día uh, hay una disputa ideológica para ver ¿Qué está pasando? Entonces, sí. hay, dice la gente, no, el problema es que está muy seco y es natural que exista todo este incendio. Pero hoy día el territorio brasileño ya está muy monitorado, ¿no? Para ver puntos de incendio y tal. Y lo, y lo muy raro es que los organismos que hacen este monitoreamiento descubrieron que hay muchos incendios que son más o menos simultáneos en varias partes de Brasil. Entonces, la ultraderecha circuló que iban a ser el Día del Fuego, no, que iban a aprovechar para hacer el Día del Fuego. Si esto se comproba o no, hay que sí. hacer investigaciones, y ellas están ocurriendo, la Policía Federal ya prendió a alguna gente que fueron filmadas metiendo fuego, pero hay que ver cuál es la articulación, si esto es una cosa individual, si es una cosa más con articulación política, esto no se sabe, ¿no? Pero el problema general es claro, No, hay una crisis ambiental muy fuerte, hay un modelo agroexportador que exige tierra y la combinación de estos dos acaba eh, explicando, de mi punto de vista, lo que está pasando. Tremendo, uno sí. no sabe qué decir cuando sí. escucha estas cosas. Plinio, estamos llegando al mediodía, gracias, como siempre, un gusto reencontrarnos contigo. mandamos un abrazo a vos a la familia y a los compañeros de contrapoder.net como siempre muchas gracias Hernán muchas gracias Ángeles un abrazo a todos los oyentes de Radio Centenario y un abrazo a todos los uruguayos que están llorando izquierdo hoy día con los brasileños abrazo abrazo, abrazo gracias